De aves españoles. Las hermanas gemelas Hace mucho, mucho tiempo en un pueblo vivía un granjero con sus hijas gemelas Lina y Nancy Las quería mucho y jugaba con ellas Les enseñaba a estudiar y todo tipo de cosas La gente del pueblo también apreciaba a las dos chicas que eran amables y educadas Pero cuando crecieron un poco... Y llegaron a tener unos 10 años. Algo cambió. Hola Mari, sal a jugar. Hoy encontramos un árbol completamente nuevo con manzanas frescas en el bosque. ¿De verdad? No, no puedo ir. ¿Por qué no? Mi madre no me deja. Mari, no va a ninguna parte. Lina y Nancy, ¡estáis creciendo! Debéis dejar esta tontería de jugar con niños Se supone que las niñas deben estar guapas y aprender a cocinar y limpiar No a jugar en los bosques y ensuciarse ¿Qué? ¡Pero! No es vuestra culpa, debo hablar con vuestro padre Nancy y Lina se fueron tristes y confundidas Fueron a la casa de otro amigo Jacob. Hola chicas, ¿qué os trae por aquí? Queríamos preguntarle a Sally si quiere venir al bosque con nosotras Claro que no, he comenzado a enseñarle a coser y tejer Yo también podría enseñarte si quieres Realmente debéis aprender cosas útiles en lugar de jugar en el bosque estáis creciendo y las chicas deben verse bonitas y aprender a coser y tejer. Nancy y Lina escucharon esto y se fueron con tristeza. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que de repente todas nuestras amigas ya no pueden jugar? Mira allí. Si las niñas todavía pueden jugar, ¿por qué no pueden las niñas? Lina, Nancy, ¿queréis venir al bosque a escalar árboles? Ahora no, Steven. Tal vez más tarde. Nancy y Lina no podían esperar para ver a su padre y preguntarle por qué de repente se les había pedido a todas sus amigas que dejaran de jugar. ¡Padre! ¡Padre! ¡Ah! ¡Mis dos ángeles! ¿Cómo estáis? La cena ya está lista. Gracias, chicas. ¿Por qué mis ángeles no están alegres y habladoras como siempre? ¿Algo va mal? Padre, ¿por qué las chicas solo deben estar guapas, cocinar y limpiar? O coser y tejer. ¿Quién te ha dicho eso? Hoy cuando salimos a llamar a nuestras amigas para que vinieran al bosque. Nancy y Lina le contaron a su padre todo lo que había sucedido ese día. Jonathan estaba horrorizado. ¿Por qué los niños pueden jugar mientras que las niñas no? Las niñas pueden hacer cualquier cosa que hagan los niños, querida En verdad, no hay diferencia Pero entonces, ¿por qué solo las chicas deben saber cocinar? Bueno, yo sé cocinar, ¿verdad? Y no soy una niña Todos debemos aprender cosas como cocinar, limpiar, coser Y cualquier cosa útil que puedas aprender Da igual que seas niño o que seas niña ¿Se les permite a las niñas aprender cosas? Cualquiera ¿Incluso a montar a caballo? Incluso montar a caballo ¿Queréis aprender? ¡Sí! ¡Sí, ¡Sí! Así que Jonathan comenzó a enseñar a las chicas a montar a caballo Pronto ellas se volvieron muy buenas Pero a la gente del pueblo no le gustaban las chicas a caballo En serio, tienes que controlar a tus hijas ¿Pero por qué? Hacen cosas que hacen los niños. No es correcto que monten a caballo y trepen a los árboles. Deben aprender a cocinar, limpiar, coser y cuidar de sus casas. Las niñas también pueden hacer lo que quieran. No son menos que los niños. Mis hijas no hacen daño a nadie y sabéis una cosa, por supuesto que no las detendré. ¿En serio? ¿Pueden las niñas ganarse la vida, Jonathan? ¡Dime! ¿Por qué no? Quiero enseñarles eso a mis hijas, para cuando sean mayores Voy a enseñarles no solo a cultivar grano, sino que también me ayudarán a comercializar el grano en el mercado ¿Mujeres en los negocios? ¡Qué locura! Esto es inadmisible Si insistes en eso, Jonathan, me temo que tendremos que boicotearos a ti y a tu familia desde el pueblo, así que piénsatelo bien Mis chicas y yo no estamos haciendo nada malo, jefe De hecho, os invito a todos a darles a vuestras hijas la libertad de aprender lo que quieran ¿Por qué las niñas deben depender de los niños? Las niñas pueden aprender a hacer negocios Y los hombres pueden aprender a cocinar y a cuidar la casa oh. ¡Oh! Jonathan, no sabes de qué hablas Chicas, haciendo negocios Y hombres aprendiendo a cocinar Muy bien Si eso es lo que quieres Tú y tus hijas Ya no tenéis permitido participar en los eventos del pueblo Como tú digas, jefe Pero ya verás como algún día ves que tengo razón Pronto se iba a celebrar una prueba deportiva en la aldea En la que participarían niños de otras 20 aldeas Toda la aldea estaba llena de actividad Pero a Jonathan y a sus hijas no se les permitió participar en los preparativos hmm, El propio ministro Roland viene a la ceremonia de apertura Todos los preparativos tienen que estar perfectos Yo quiero ver el encuentro deportivo Pero no nos lo permiten No podéis entrar en el recinto Pero podéis quedaros fuera Y mirar desde el punto más alto de la aldea ¿No os parece? ¡Sí! ¡Sí! Pronto llegó el día del encuentro deportivo Lina y Nancy treparon a un árbol que daba a las gradas Y desde allí podían ver todo el pueblo Vieron al ministro Roland venir con su hijo Que también estaba corriendo una carrera Mientras todos disfrutaban de los juegos Thunder, un matón local, secuestró al hijo del ministro Y ya tenemos preparados a los atletas de Sandscourse Que desfilarán ante el señor ministro ¡Nancy! ¿Qué es eso? ¿Por qué va ese carro a... ¡Cuánta velocidad, eh! ¿No está demasiado lejos del estadio? ¡Qué extraño! ¿Crees que deberíamos decírselo a alguien? ¿Quién nos escuchará, Nancy? Además, para cuando lo contemos El coche ya se habrá ido muy lejos, Dios sabe dónde Ven, vamos a seguirle Entonces, las dos chicas se subieron a sus caballos y siguieron al carruaje El carruaje se detuvo en lo profundo del bosque, en una cueva Las chicas se escondieron detrás de los árboles mirando ¿No es el hijo del ministro Roland? Sí, ha sido secuestrado Debemos decírselo a los aldeanos Lina, ¿por qué no vas y si se lo dices a papá y al jefe? Y mientras yo vigilo la cueva desde aquí, ¿estarás a salvo? Subiré a este árbol y permaneceré escondida en las ramas Ahora ve y llévate a los caballos contigo, ten cuidado Lina cabalgó de regreso al pueblo e intentó contarle todo al jefe Pero el jefe no la escuchó Tú y tu hermana no podéis estar aquí, ¿te acuerdas de eso, verdad? Pero tengo algo muy importante que contarle, jefe Largo de aquí, niña Cuando el jefe no la escuchó Lina corrió repentinamente hacia el ministro Roland y le dijo todo El ministro y los aldeanos se apresuraron al lugar en el bosque ...donde Lina los llevó... ...y Nancy les dijo lo que había visto la última vez. Han encerrado a su hijo en esa cueva... ...y están cargando cosas en carros. Creo que se van a ir pronto. Oh, no, no lo harán. Los aldeanos y los guardias atacaron la cueva... ...tomaron prisioneros a los secuestradores... ...y salvaron al hijo del ministro Roland. Estoy muy orgulloso de vosotras, chicas... Es evidente que mi hijo está a salvo gracias a tus hijas, Jonathan Jefe, me alegro de que las chicas sean tan independientes aquí en su pueblo No es mérito mío Son Jonathan y sus hijas los que nos han enseñado una valiosa lección Jonathan tenía razón Las niñas pueden hacer cualquier cosa que los niños también puedan hacer Ya sean niñas o niños... Ninguno es más fuerte o más débil que el otro, así que pueden hacer de todo. Los niños pueden cocinar y las niñas pueden montar a caballo o cualquier cosa que sea útil.